Profundizar qué había pasado ayer. Uh -huh. Primero, lo que nos eh, salía como desde la lógica, decíamos, bueno, se habló de que el 10 se daba la reunión paritaria, uno dice, bueno, si das, hay una reunión para el 10, uno considera, calcula y estima que uno se acerca a, un a este tipo de reunión, no era la primera vez que se hacía con algún tipo de propuesta, pero de repente nos enteramos que no hubo propuesta, por eso de corto intermedio, que por ahora no, incluso no <coughs> ni siquiera sí. está garantizado que la posibilidad de la guinaldo, uh -huh. eso es lo que por lo menos desliza desde el gobierno, lo cual es llamativo, Bueno, este y queremos hablar con Rodrigo Vicente de la Asociación de Trabajadores del Estado, porque eh, también fue por eso que nos enteramos que el 10, ¿se acuerdan cuando hablamos con Rodolfo Aguirre la semana pasada? que decía, bueno Sí, este, sí, que ya estaba pactada, digamos, la reunión paritaria para el lunes ayer. Eh, lo tenemos en línea y le agradecemos a Rodrigo Vicente, Secretario General justamente de ATE. Eh, bueno, buenos días, Rodrigo, te habla acá Walter y Sofía desde Radio Encuentro Viedma. Buen día para ustedes y buen día para todo el equipo de trabajo y los oyentes de la radio. Eh, vicente lo primero que le pregunto es lo sorprendió lo de ayer porque a nosotros quedamos como este realmente sorprendido que a una reunión de este tipo se vaya sin ningún tipo de propuesta a ustedes qué, qué les pareció Sí, la verdad que nos sorprendió sobremanera eh, automáticamente eh, rechazamos esa esa situación porque la verdad que si solamente querían saber qué piensan los sindicatos podríamos saber qué eh, podríamos haber hablado de otra manera o sea alguna charla previa algún llamado telefónico no llegar con toda la expectativa no solamente los estatales sino también de la expectativa eh, que teníamos desde el sindicato luego de eh, que había sido anunciada esa esa reunión por el propio gobernador alberto betinenez Y a partir de ahí eh, llegan a la reunión, plantean esto, uno lee por ahí que incluso dice lo que pasa es que no tenemos plata ni para el aguinaldo, ¿así se planteó realmente en la paritaria? Bueno, fue eh, básicamente algo parecido, eh, no no pudieron garantizar todavía el aguinaldo, están haciendo números, eh, tenemos los, los, los mismos problemas que hace meses atrás en la provincia cuando... Eh, todos sabemos que bueno se va eh, trabajando para adelante y, y se va recaudando en estos estos meses eh, por eso nosotros íbamos con esa expectativa de tener una propuesta eh, que sea importante para los trabajadores y mucho más eh, el poder a, anunciar que el aguinaldo si iba a poder estar pagando uh -huh. Y en este sentido, ¿qué le da esperanza para el cuarto intermedio de volver a encontrarse mañana? Ustedes le dijeron, bueno, el miércoles sí o sí una propuesta, porque si no, de acá se sale con algo. Ustedes ya declararon en el Estado de Asamblea movilización, digamos, están ahí en la Asamblea Permanente. Sí, sí, nosotros fuimos rotundos en eso, eh, planteamos automáticamente eh, no solo el rechazo a, al llamado eh, de reunión sin propuesta, sino que también eh, adelantamos que íbamos a a, a ponernos en asamblea permanente y movilización hasta tanto no tener una propuesta eh, al menos que nos dé la posibilidad de discutirla eh, y de trabajarla. Nosotros planteamos que deberíamos estar dándole precibilidad a los trabajadores y que la propuesta debería ser bimestral. Eh, no, no hablamos exclusivamente si de suma fija o porcentaje sino que eh, en el momento de la, de la reunión el propio gobierno sacó a reducir que las sumas fijas que se habían dado hasta acá eh, en porcentaje eh, superan ampliamente a la, a la inflación eh, a la inflación que se ha dado desde diciembre hasta acá y nosotros hemos manifestado que bueno que no podemos hablar de porcentajes ahora que tenemos un índice de inflación de, de menos de dos dígitos Eh, no podemos hablar ahora cuando en su momento eh, tuvieron que recurrir a sumas fijas para no hablar de porcentajes, o sea, eh, la verdad que fue un bastante ríspida la reunión eh, donde nosotros eh, hemos planteado que necesitamos darle esa eh, inyección de recursos a los bolsillos de los trabajadores para poder seguir avanzando en esta crisis económica que lamentablemente nos afecta a todos. Así como lo decís, Rodrigo, entiendo que varía según la categoría, pero ¿cuáles fueron las sumas de la última del último acuerdo y cuáles ustedes creerían que serían eh, las que tendría que traer el gobierno provincial en la jornada de mañana? Bueno, nosotros, eh, en el último acuerdo se firmó eh, que los estatales tengan una base de 650.000 pesos, eso es lo que sería actualmente, el, el último cobro daría de 650.000 pesos de, de mínima, Eh, y nosotros lo que planteamos también ayer que tendríamos que usar como guía la línea de la pobreza que está en 800 más de 820.000 pesos eh, actualmente eh, fue como para tenerlo de guía y como para ir analizando la posibilidad de llegar a esos números Bueno y mañana hay jornada de paro, de lucha y ustedes van a estar por un lado en, en la calle acá en Viedma o directamente es en Capital Federal la convocatoria de ATE no, no, la convocatoria fuerte es en, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todos sabemos que el foco está puesto en el Congreso, está puesto allá, eh, pero sí estamos eh, llevando adelante con distintas multisectoriales en toda la provincia, vamos a estar llevando adelante manifestaciones, marchas, eh, movilizaciones distintas, eh, en repudio a la ley base, por supuesto, y bueno, en repudio también a lo que vayan a votar en eh, los referentes de nuestra provincia, así que eh, en ese sentido vamos a estar y bueno, justo coincide con eh, la paritaria o este cuarto intermedio que pasó para mañana a las 10 eh y vamos a tener que estar en ambos en ambos lugares, por supuesto, eh, no solamente priorizando nuestro rechazo a la ley base, sino también priorizando eh, encontrar ya rápidamente Eh, la posibilidad de buscar un aumento para los estatales reenegrinos. Uh -huh. Rodrigo, acá en la ciudad de Viedma, ¿saben si va a haber algún tipo de movilización o han hablado con alguno de los otros gremios? Eh, obviamente de, recién decías que en, en otros puntos de la provincia va a haber. Acá en la ciudad de Viedma se sabe. Bueno, justamente al mediodía va a haber una nueva reunión de la multisectorial donde se va a definir eh, ya horarios y lugar de concurrencia. Eh, creemos que va a ser... Eh, en, en la Plaza San Martín, eh, como se ha dicho en oportunidades, y uno de los horarios tentativos justamente es las 10 de la mañana. Uh -huh. Vuelvo a la paritaria, ¿quién puso el cuarto intermedio del gobierno? Ustedes dijeron en 48 horas, nos vemos, este ¿cómo fue eso? No, y lo, lo tuvo que poner el gobierno, o sea, la verdad que llegamos a un punto de la reunión que sentíamos eh, que estábamos... Eh, sentados ahí para nada, y bueno, como seguimos? como seguimos si no tienen propuesta? Bueno, ellos plantearon automáticamente eh, pasarla para el día miércoles. Entendemos que también esto puede ser parte de, eh, como salió en los medios, que el gobernador iba a estar participando de reuniones en Buenos Aires eh, ya eh, a partir del de lunes hasta el miércoles. Eh, entendemos que puede ser quizás alguna alguna espera de alguna respuesta mayor por parte de quien gobierna la provincia y con eso poder tener una propuesta para el día de mañana. Bueno, esperemos que sí, que haya propuesta y esperemos que podamos analizarla y sea fructífera para todos los estatales. Vicente, gracias por estos dos minutos con Radio Encuentro y en TV. Estaremos ahí atentos a lo que vaya a surgir. Bueno, gracias a ustedes y quedamos a disposición. Abrazo. Eh, Rodrigo Vicente de ATE, hablando de lo que pasó en la reunión paritaria ayer, que bueno, este finalmente no hubo propuesta y cuarto intermedio hasta mañana. Uh -huh. panorama complicado.